...tanto el sábado como el domingo... ...en la misma franja horaria... ...de 6 a siete y media de la tarde... ...pero eso sí, en repetición. En el programa de hoy de Úscar Música... ...vamos a tener visita, visita especial... ...de la formación Seyurte... ...que acaban de publicar lo que es su nuevo larga duración... ...titulado Spalaka... ...un álbum que ya lo venimos escuchando... ...desde hace varias semanas... ...y hoy a eso de las 7 menos 10, 7 menos 5 aproximadamente... ...estarán por aquí, por los estudios de Berriozar y Rocia... ...por el programa Euskal Música, parte de la formación... ...para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico... ...para hablarnos de la larga trayectoria musical que tiene la banda... ...una banda que su primer trabajo discográfico... ...lo sacaron, lo editaron en 1998 bajo el nombre de Orain... ...y también hablaremos por supuesto de la agenda de conciertos de este grupo... Ya que comenzaron el 1 de mayo en Tolosa la Zara Bomber a presentar este nuevo larga duración titulado Espalag y también una de las preguntas va a ser ese disco que editaron en el 2014 Elkar Estudio A Ceci Hoyac un mm, disco que pues lo editaron, lo sacaron cuando estaban pues grabando en los estudios Elkar. Y aparte de la entrevista con Seyur T Para presentarnos ese álbum Spalak para hablarnos de su trayectoria musical Para hablarnos de sus conciertos De esa larga, larga y extensa discografía que tienen Pues eh, vamos a escuchar entre otros A E.H. Sukarra A El Portal de Jade O a Entre Rejas Pero antes de empezar, vamos con un par de noticias, y es que la formación de Lecumberri berry Arrak ha conseguido el premio che pare al Mejor Álbum en Euskera. Los Gasteistarrak Sarpa ponen su primer trabajo en descarga directa gratuita desde Bankkapa. El CD lleva por título Aire Berria y está compuesto por ocho temas propios. Hay que comentar que el enlace para poder descargar ese disco lo puedes encontrar dentro de nuestra página facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia Ahí eh, dentro de la página de Euskal Música tienes el enlace para poderte descargar lo que es el álbum debut para los castes de Starrak Sarfa Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música con el... Adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico para la formación de Baracaldo Distorsión. El tema lleva por título Rock and Roll Vasco y el eh, nuevo trabajo discográfico se va a llamar Ramoniana, que en breve estará disponible. Mientras tanto nos quedamos Disfrutando de lo que es Este sencillo adelanto Novedad esta semana en Euskal Música El vídeo en facebook.com Barra Euskal Música Perriozar y Ratia Y el audio lo escuchas aquí En el 100.8 Perriozar y Ratia Grandes grupos subimos aquí Rap, rap, rap, el Vasco Largas noches sin dormir Sus conciertos me hicieron feliz Rap, rap, rap, rap gano el Vasco Escoluto, riftik, cicatriz Rap, rap, gano el Vasco Su música estará siempre en mí Rap, rap, gano el Vasco Ellos ya no están aquí Pero aún nos ponen a mil Rap, rap, el Vasco Rap, rap, gano el Vasco, la, la, gano el Vasco. Bombón aquel holandésco, bombón aquel holandésco, bombón aquel holandésco, bombón, oh baby, bombón, oh baby, bombón, bombón, la la la aquel holandésco, la la la aquel la la la aquel holandésco. Es como un VIP 3, la roca holandésco, letras que llegan a ti. El vasco, escucha bien, lo avanzado, casi nada ha cambiado, la traba, que lo vasco, que lo vasco. Pum pum vasco, pum pum vasco, pum vasco, pum vasco, rock vasco, rock Rak, rak, rak, rak, rakatak ero basko Pues ahí estás sí señor, novedad esta semana News Cal Música, el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de esta formación de balacaldo, Distorsión, el tema Rock and Roll Vasco, dentro de su nuevo álbum Ramoniana, que en breve estará ya disponible en las tiendas de discos, y ahora nos vamos a ir con una banda ya legendaria en esto de la música nos vamos con el grupo E.H. Sukarra, que comenzó su andadura musical en 1991 en la localidad de Eibar, de la mano del músico Mikkel Norton Gorosabel, después de haber ganado El concurso de maquetas de la recién nacida Emisora Euskadi Gastea Ellos le abrió las puertas del nuevo y revolucionario Sello discográfico esanozenki Zenki Records Donde publicó, tanto en Esano Como en Meta, continuación natural de aquel Sus primeros seis trabajos discográficos Su estilo se puede definir Como punk rock melódico Y su repertorio está compuesto por canciones fuertes Y emocionantes Pinceladas hardcore y preciosas baladas En abril del 2013 Publicaron su octavo disco Un trabajo muy elaborado Directo y vibrante como broche de oro a esta historia musical de más de 20 años El álbum lleva por título Uiñak Y lo que vamos a escuchar son los temas titulados Uin Uriñak y Condena Tu Aca When you're dying, no night. temas incluidos en lo que es este álbum. Octavo trabajo discográfico para esta formación para EH Sukarra en abril del 2013 publicaban este álbum titulado Uiniak. Y ahí están sonando dos de los temas incluidos en este álbum. Los temas Uin Uiniak, puesto que estamos escuchando el noveno corte del álbum Condena Tuaka. Banda que comenzó su andadura musical en 1991 en la localidad Gipuzuana de Ibar de la mano del músico Mikel Norton Gorosabel después de haber ganado el concurso de la maqueta el concurso de maquetas de la recién nacida emisora Euskadi Gastea más de 20 años en la escena musical ...y ahí están siguiendo y componiendo ...discos y grandes canciones... ...E.H. Sucarra... ...y nosotros que vamos a seguir compartiendo contigo más música... ...la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozario... ¿no, En internet también nos puedes seguir a través de guskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y por supuesto también nos puedes escuchar cuando a ti más te guste, a la mañana, a la tarde o a la noche en facebook.com barra euskalmusicaveriozalirratia ya que cuando termina este programa lo colgamos en el Facebook para que tú lo puedas volver a disfrutar y a saborear. Y si te lo has perdido, pues eh, lo puedes escuchar Claro que sí, en facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Que aparte de, eh, aparte de Subir lo que es el programa Euskal Música De cada semana, te puedes encontrar las noticias Más destacadas de la semana en lo que se refiere a la música De Euskal Herria, por supuesto la agenda De conciertos, algún que otro videoclip Y novedades discográficas Que nos van llegando todo en facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Y de barra, nos venimos hasta Nafarroa, más concretamente Hasta Iruña, y nos venimos Vamos con el primer trabajo discográfico para la formación Entre Rejas, para Alex Primicia, la voz y guitarra, Blas Alviz a la guitarra solista, Miquel Arocena a la batería y Rubén a guerra, al bajo y a los coros, un álbum que ha sido grabado y mezclado. En julio del año 2014 En los estudios Sex to Be De la mano de brigi Duque Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música Por Berriozar y Ratia Tres de los cuatro componentes de la banda Para presentarnos este, su primer larga duración Titulado ¿Y por qué? De este disco te vamos a extraer dos de los temas Batalla y escapa sobre que derrama la mirada Calor creado con la piel Sudor que duele y también daña PASIOS DE EMPREGA Y PLACER PARTE DE AMOR TIZA SE QUEDA TU COMPRESIÓN A LA VEZ TU COMPRESIÓN que se incluyen dentro de lo que es el primer trabajo discográfico para este cuarteto Alex, Blas, Nickel y Rubén para la formación Entre Rejas con este álbum titulado ¿Y por qué? y con temas como Batalla que tiene la colaboración de Rachel a la voz en el tema y estamos escuchando la mismo el octavo corte del álbum Escapa en el tema siempre amigo hay otra colaboración importante la de Oscar Calvo al violín Pues así se presentan la formación Entre Rejas, que haya realizado algún que otro concierto por Irún y Ría. Y comentarte que dentro de poquito, por supuesto, estará nuevamente en escena, presentando este primer larga duración. Ya los tenemos por aquí, por Euskal Música, por y Ozar y Natia nos dejaron su CD. Y ahora estamos disfrutando de los de los temas, batalla y escapa del álbum y por qué de Entre Rejas. Y nos vamos ahora con el Portal de Jade Banda que se forma en el año 2004 por John y Corroz las guitarras Amarillo al bajo, Pepo a la batería y David 3 a las voces. Tras una primera maqueta y tras resultar ganadores del segundo certamen de rock villabata rabia en el año 2007, graban su primer disco de título homónimo. Gracias a ello, consiguieron darse a conocer a nivel estatal mediante una gira de conciertos en los cuales promocionaron su primer trabajo. En 2008, David 3 vocalista de la banda, decide abandonar el grupo y la música en activo en favor de De una vida más tranquila Sin embargo Este no es el final de la banda Cuya formación queda completada Con la incorporación a la voz De Nayara Ruth El estilo musical del grupo Es sin duda rock and roll A veces digamos Un poquito más duro Otras tiende al metal más clásico E incluso en ocasiones Se acerca al pop En 2010 Y después de abandonar La compañía discográfica edfx X Records El portal deja de Hade lanzó Su segundo disco Despertar Un disco totalmente autoproducido En el cual Contaron de nuevo Con la ayuda de Colibridia en la masterización del disco en 2012, tras terminar la gira de conciertos eh, comienzan comenzaron a grabar lo que es el tercer disco titulado 12 y que vio la luz el, el pasado mes de marzo del 2013 también autoproducido por ellos mismos, nos vamos a quedar pues con ese último trabajo discográfico 12 y de él te vamos a extraer los temas, solo tú y tú es que, también desde Iruña el portal de Haden este marcha y pie tus pasos lo que dejaste atrás has llevado y dejas pasar otras páginas dejando a un lado todo lo que vendes. Está sonando la caña y la fuerza de esta formación, el Portal de Jade, con este su nuevo trabajo discográfico titulado 12. Nueve temas son los que se incluyen en este larga duración, autoproducido por ellos mismos, que salió a primeros en el año 2013. Temas como Solo tú o esto que estamos escuchando, Tu Eje, están incluidos en este tercer larga duración. Corte tus caña y Fuerza, la que te puedes encontrar, Caña, Fuerza, Energía, bajo el nombre del Portal de Ijade y con la voz femenina de Nayara Ruzga. Y de la Caña y la Fuerza de esta formación del Portal de Ijade... ¿Qué te parece si nos vamos con un poquito más eh, alegre, música más divertida, música para bailar y disfrutar a estas horas de la tarde? ...en la sintonía del 100.8 en Berliozari Rapia... ...en una nueva edición del programa euska música ...ya sabes que estamos contigo... ...cada jueves en directo... ...entre las 6 y las 7 y media de la tarde... ...nueva cita... ...el sábado y el domingo en repetición... ...también en la misma franja horaria... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...nos vamos con la banda Sutik... ...que se formó en 2008... ...y lo conforman pues un montón de amigos de la PURDI... ...con la idea de dar rienda suelta a la cultura vasca... ...la fiesta, el baile y la algarabía... ...Sutik proviene enteramente... De la banda Space Mukaki, que desde 2006 estaba dando que hablar por estar recorriendo pueblos y calles de toda la geografía de Iparralde con el objetivo central de la diversión. El primer trabajo discográfico lo editaron entre mayo y septiembre del 2010 bajo el nombre de Mukaki Spirit. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo larga duración titulado Muchaden Balada y de él te vamos a extraer dos de los temas... Lo dicho, para bailar y para disfrutar a estas horas de la tarde ¡Lortuco, Doguna y Errian! Chutica Zepa son de expresión popular Debu sur la tabla Europa juntako zaharrenetariko herria, lekuko dugularik hor historia Berez gizon guztiak berdinak gira, baina horra, horren alde ez dira Gure berri emateko hor dira, telebista irratia, izkuntzadan zakaltu edo jantzia Horietarik bat bederen horkez du ikusia, bai, bai hor gira Europa osoanetan gehiago ere ipilia, gugaitu zuel horregabeko aberria Balinbaginoen ere handiak jabetu diak centahor ah, choberrada je te le fais en passe quand jet ou la belle arabia nos slogans traversent les mers et les frontières transpère tut ses quartiers disciplinaires ils s'écrivent sur les murs se crache à la figure au parloir il se chuchote en secret dit ce se mur armure il transgresse les ordres et les consignes Ils méprisent les uniformes et les insignes braèrent à leur logique impériale j'écris je mes cos em péêter les corps vocales les poèmes commence par Tahya dépéencia chouner nourri à la colère culture des luttes et révolutionnaire passeport indésirable dialecta contrôlable shouting c'est redoutable toujours Debout sur la table et on contrôle ça vous à ça ko aldardia ukatua de bekatua retia no la ko no la ko justizia rantia en espainia no men demokrazia hay en erri eta presota gure gasteria hay en horroimeneste hargaskia paredatil T Xabil Mikeuna jose edo inak zuena izan Espainia Jau da hau da. Justizia guk egin bakgin nuen horren erdia munduko herriek irekiko zuten begia. baina orditugu Frantzia eta Espaini, Espaina. Hipocrisia betizinautoa,toria batatak edau berteak, Idatzi torramak isildu dira, Bake prozesua dajarria, Eskatzen duguna Demokrazia Nahi duguna Pesoak etxera Gauke, gira, oyuka Desde la Purvi nos llega esta formación su TIC, banda que se formó en 2008 proveniente de la anterior banda Space Mukaki que comenzó su andadura en 2006. Este es su segunda larga duración después del Mukaki Spirit. Regresan al paronao musical con esta larga duración pulchada, embalada y con temas como Lortu Koduguna o este tema marchoso, alegre, divertido Y bailable eh? Erria Un montón de gente, trompeta, triquetriza, guitarra, batería, teclados, bajos, saxo En definitiva, mucha marcha, mucha energía, mucha fuerza para esta banda De La Pugni para Shuzik Y ya tenemos por aquí, por los estudios de Berliozari y ratiado por el programa Uska Música a uno de los componentes de la banda Seyurte Acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico, Spalak, y con el cual pues vamos a hablar durante estos próximos minutos de la trayectoria musical de la banda, extensa trayectoria musical, de los conciertos que han comenzado a dar y los que les quedan por dar, el 1 de mayo más concretamente estuvieron abriendo fuego en todos a la sala bomberenea y por supuesto también hablaremos de pues esa actividad larga y extensa discografía que tiene, así que nos quedamos escuchando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico y enseguida hablamos con el guitarrista y la voz de la banda Joaquín Elorza Euskal Música también en las redes sociales Búscanos Encuéntranos en facebook.com barra euskalmusica Berliozar y Ratia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 ...con el cual se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico... ...para la formación Seyurten. Después de tres años y de editar Atlántida... ...regresan con nuevo material incluido... En este nuevo trabajo discográfico, Spala, que para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de los conciertos, de la trayectoria musical, tenemos en el programa de Euskal Música eh, a Jokin de Lorza, guitarra, voz, de eh, Arracha León. que ha dicho Arracha León? Eh, para comenzar, pues eh, vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda, ¿no? Seyurte, ya banda consagrada en esto de la música, pero ¿cómo fueron esos eh, comienzos? Esos comienzos, pues llenos de ilusión, ¿no? Tenías 15 años y... Ya sabes, con esa época, bueno, 15 años empezamos en la música, ese ¿eh? hurto un poquito más tarde empezamos, pero bueno, pues llenos de ilusión, con todo por delante por descubrir y nada, la verdad es que después de tantos años seguimos aquí casi con la misma ilusión o con, o, o con mayor casi diría yo y, y nada, con menos cosas que cumplir porque la verdad es que por el camino hemos conseguido... Prácticamente todo lo que podíamos soñar de conseguir y, y nada, pero la ilusión al menos la mantenemos intacta. Uh -huh. eh, a la formación le disteis el nombre de Seyurte. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para la formación? Bueno, pues eso, como decía, habíamos empezado con 15 años, eh, Julen y yo, que es el otro compañero del grupo, habíamos empezado aprendiendo a tocar la guitarra e hicimos un grupillo así... Luego eh, el grupo lo dejamos, y yo toqué con otro grupo y bueno, y nos volvimos a juntar. Al de seis años de haber empezado los dos juntos a aprender a tocar la guitarra, nos volvimos a juntar para hacer un grupo nuevo y bueno, y el, el momento crítico de siempre, ¿no? ¿Cómo le llamamos al grupo? Y, y dijimos, bueno, yo hace seis años empezamos con todo esto, pues vamos a ponerle como... Como un mojón en el camino, ¿no? Vamos a llamarle al nuevo proyecto, Seyurte, por los seis años que llevamos y ya veremos cuántos aguantamos. Eh, como bien has dicho, provenís de otros grupos. Eh, nos cuentas un poquito esos grupos que tenías anteriormente a Seyurte, tanto tú como el resto de la banda. Sí, bueno, Julen eh, y yo, que eh, fuimos los que empezamos, después eh, pues eso, con 10 15, 16 años hicimos el grupo Isurray, no sé si le sonará a alguien, a alguien muy lejano, Estuvimos 3 4 años con ese grupo, dejamos el grupo, yo me puse a tocar otros 3 4 años con Marcho 91, otro grupo de Durango que tuvo su momento ahí en los 90 y ya una vez dejado Marcho 91, pues nos volví, me volví a juntar con Yulen para empezar Seyurte. Y los otros componentes de la banda, pues Iñaki tuvo su grupo Eta Ser, también de la, de los 90, estamos hablando todos. Y Kain El batería eh, tocó en su juventud en el grupo Isopus y a día de hoy con página Seyurte con el grupo Dinero él, él ya vive en Madrid y, y bueno, con nosotros graba los discos y es un poco es forma parte del grupo, pero bueno, para los directos y si no podemos contar con él porque vive en Madrid y toca con los grupos de dinero ahí en Madrid y luego aquí con Cobra también. Estoy viendo que el que el estilo de música el que más ha cambiado ha sido el Disopus, ¿no? Disopus ha <ríe> un cambio así un poco Sí, ahí los Disopus eh, le daban al al punk hardcore ahí a tope y bueno, ya la verdad es que los componentes de Disopus siguen casi todos vinculados a la música de una manera u otra y Y quitando Ivald Ekain, que pues, con dinero y con nosotros y así pues está más centrado en el rock, los demás siguen dándole al hardcore eh, con ganas. Eh. Eh, ¿Durante todo este tiempo habéis tenido cambios en la formación? A los primeros años eh, en Seyurte tocó un batería, eh, Iker, que actualmente toca en el grupo Aterkins, y estuvimos los primeros años como trío, Yulenjo y, y Iker. Una vez se fue Iker, entró a la batería de Kain, de Isopus, y un par de años más tarde entró Iñaki a la guitarra y ya desde el año 2002 que entró Iñaki seguimos los mismos En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante este proyecto ¿Algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? Hombre, a mí me marcó mucho hace ya bastantes años un grupo catalán dan Unfinished Sympathy que pff, nada más oír dije eso es lo el estilo de música que, que me gusta ¿no? Rock rock Con, con melodías y así, y ha sido siempre un poco como mi grupo fetiche o referente. Luego, sobre todo, hemos oído much mucha música británica, es la que más nos influencia, Artic Mankins o Franz Ferdinand, grupos un poco de esa onda de rock o Britpop o así que se puede decir. Y luego ya siempre... Por supuesto, nuestra escena es la euskal música y todo lo que se hace en la euskal música nos influencia, nos interesamos, aunque sea de estilos diferentes, siempre acabas cogiendo ahí lo que te gusta y te influye también. Eh, Tenéis ya nuevos discos en el mercado, eh, cuéntanos un poquito por encima cuáles son, qué tal la aceptación al público han tenido, porque el primero de ellos trata de 1998, ahí es nada. Sí, bueno, esos son dos maquetas. En esa época todavía se sacaban maquetas porque luego para sacar un disco todavía necesitabas una discográfica y era otras épocas. Eh, las dos primeras referencias fueron dos maquetas muy diferentes entre ellas. La primera muy, muy pop, que es lo que empezamos queriendo hacer pop. Y el segundo ya en, en, en año y medio ya estábamos, ya se nos había ido la cabeza y haciendo cosas más rock tirando incluso cosas un poco experimentales. Luego ganamos el concurso de maquetas de Euskadi Gazte en el 2002. Eso nos llevó a tener una oferta discográfica y tener que grabar un primer disco casi sin sin, sin poder rubros, preparar ese. demasiado, entonces fue un poco popurrí de perrizamente entre esos dos discos, había pop, había rock y fue un poco popurrí ese primer disco, ¿no? Eh, bueno quedamos a gusto pero no no reflejaba exactamente lo que el grupo era en ese momento ¿no? y enseguida al de un año sacamos el segundo disco que fue Kiosu, ahí ya quisimos ya reflejar un poco más nuestra carencia rockera y bueno estuvo bien con sus deficiencias de haberlo grabado rápido un año pero bueno creo que es un disco que hay canciones buenas pero como disco no me quedé del todo a gusto del de, de proceso de grabación Y luego ya a partir de ahí, bueno, ya empieza Hausia, que bueno, fue un momento un poco dramático en el grupo porque entramos a grabar en el estudio y justo en ese momento nos llamó Metac, eh, la discográfica con la que habíamos publicado los dos primeros discos, diciendo que cerraba, que Metac se cerraba y estábamos ya grabando el disco, entonces para nosotros fue como una un shock, ¿no? Y bueno, tuvimos, claro, ya teníamos que echar para adelante porque es lo que queríamos además, y bueno, tuvimos que autoeditarlo a toda carrera, aprender todo lo que es el proceso de autoedición, y bueno, y claro, ya pues, a nivel de promocional y todo, no tuvimos el, la ayuda de una discográfica como habíamos tenido anteriormente con Metac, ¿no? y ahí, claro, eh, el disco nos quedó en todos los sentidos un querer y no poder, y ahí quedamos un poquito en tierra de nadie. Y lo mismo nos pasó con el siguiente disco, Lau. Bueno, ya ahí, el siguiente lo grabamos con otra discográfica, Vagaviga. Un buen disco también, pero también quedó un poquito en tierra de nadie. Ahí fue esa época, de esos dos discos igual, donde Seyurt estuvo un poquito más ah, así. Y luego ya hace tres años sacamos Atlántida y la verdad es que tuvo unas críticas excelentes y ahí notamos de nuevo que... Bueno, que subíamos, si se puede decir, o bueno, que, que volvíamos a recuperar un poco presencia en la escena, la gente volvió, eh, tocamos un montón de conciertos, unos 40 así en año y medio, y nos cargó las pilas de verdad para seguir y nada, cuando acabó un poco el círculo de Atlántida nos pusimos a componer de nuevo como locos y el resultado es ahora Spalak es una frase muy tópica y que parece que es una hueca pero para, sin duda para mí el mejor disco que hemos hecho sí. entre el disco Atlántida y este que acabáis de editar eh, Spalak eh, nos encontramos con el Elcar Estudio Asesiyak del 2014 eh, cuéntanos un poquito porque según he visto es como una sesión en el estudio mientras pues estabais grabando un disco o cómo surge esa idea sí, bueno el car la discografía calcar nos invitó eh, que bueno que querían hacer una prueba que a posterior parece que sigue adelante porque están haciendo con más grupos de, de grabar en su estudio de grabación un, un, un directo tu, pues, tocábamos ahí un concierto en directo y como tiene ahí el estudio y tiene una sala de grande de grabación pues la grabamos y fuimos ahí encantados dimos nuestro concierto a tope claro Es una situación un poco rara porque tú quieres dar un concierto pero estás en un estudio de grabación con cámaras y, que, que, y te están grabando entonces te quedas que ni es una grabación porque tiene todos los fallos de un directo y los desafines y esas cosas pero tampoco es un concierto porque estás en un estudio con cámaras y entonces es una cosa ahí a medias y bueno, te quedas así y, y bueno, como documento está bien Nos quedamos a gusto, en ese momento dimos todo lo que teníamos dentro, pero claro, ahora lo oyes y va te gustaría cambiar alguna cosita y así, pero bueno, pues uh, tampoco nos importa que se vean los fallos y esas cosas, es la música es, es eso y sobre todo en directo, ¿no? que, que la gente escuche lo que somos. Eh, antes de hablar del disco Spala, que es el más reciente eh, que estáis presentando, ¿qué diferencia encontráis? ¿Qué diferencia encuentras entre los 6 urtes de los inicios a los de este nuevo trabajo? Un poquito la evolución que ha dado la banda durante estos años. Bueno, sobre todo es en que consigues llegar más a lo que buscas, ¿no? Al principio, cuando entras en esto, pues tú quieres llegar a un punto y, y siempre acabas un poco lejos, porque, claro, no sabes llegar bien. Es es complicado. Y, bueno, con la experiencia vas llegando sabiendo llegar a, a lo que quieres, ¿no? por los medios por la, la técnica por bueno porque conoces al final el mundillo como es e incluso ahora tú claro tú tienes una idea preconcebida de lo que quieres con el disco a dónde quieres llegar y nunca vas a llegar o sea, exactamente nunca es afortunadamente además porque forma parte del proceso creativo no pero bueno sí que te vas acercando mucho más A lo que quieres, que cuando empiezas con 20 años y, y siempre no manejas tanto el medio de la música para pa llegar a donde quieres. Eh, cuando empezasteis con Sayur T, eh, ¿pensabais que ibais a llegar ya a este año 2015 con disco? Hombre, esas cosas nunca se piensan, ¿no? no, no, no con 20 años no es, piensas que, bueno... Con 40 ya te crees que vas a estar viejo, jubilado o algo así. lo llegas a los 40 y te ves como un chaval, ¿no? Es un proceso que pasa, yo creo, que a todo el mundo. Entonces, con 20 años ni te planteas si vas a estar 20 años en la música, pero sí que es verdad que siempre hemos tenido claro que lo nuestro no era un hobby pasajero. Yo me acuerdo, con 15, 16 años, eh, prácticamente todo toda la gente que conocía, toda mi generación, montó un grupo. Todos. Que ahí venga. Y... Y luego por el camino pues se han quedado casi todos. Uh, hubo gente que duró un año, dos años, cinco años y, y otros que siguen hasta hoy. Yo desde el principio tuve claro que lo mío era, o sea, a mí, a mí me había entrado de verdad y que yo esto era iba a formar parte de mi vida. No sabía si iban a ser 20 años, pero que para mí era el, el centro de, de, de mi vida ha sido la música y, y a día de hoy sigo pensando que estaremos muchos años más. No sé si dentro de 20 años estaremos aquí nosotros dos, pero que esto va para largo, seguro. Eh, ya metidos lleno en Spalak, eh, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación? ¿Alguna anécdota así que contar? Bueno, tenemos la suerte de tener un pequeño estudio de grabación en nuestro local de ensayo. Entonces, claro, eh, ¿cuánto tiempo puedes estar grabando? Puedes estar grabando infinitamente. Y claro, ya los últimos discos que hemos grabado también los habíamos grabado en nuestro propio estudio. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por un lado tienes la tranquilidad de que estás grabando en tu estudio y por otro el problema de que se puede eternizar el proceso, porque claro, puedes, como no tienes límite de tiempo, puedes estar ahí todo el tiempo que quieres. Entonces, intentando evitar eso en este, en este disco, hemos contado con un técnico de grabación. ¿eh? Hablamos con un técnico de grabación, Eñaut Castañá, cantante de Grises, Y él vino a nuestro estudio y, y, y nos grabó. Entonces ya, digamos que notas más presión, o bueno, no, no porque te presione, sino porque, bueno, tú mismo ya hay una persona que está ahí trabajando contigo y entonces el proceso de grabación fue mucho más rápido. Además, podíamos aprovechar más horas el estudio porque antes pues tenía, había que quedar entre nosotros para grabarnos unos a los otros. Ahí ya era el técnico, íbamos pasando uno a uno por allí y grabar. Y lo grabamos, la verdad, que a toda velocidad. Yo creo que las tomas, en, en total, no sé si cinco días o así sería todo. Desde batería estaba Bueno, las voces un poco más. sino la Quitando las voces, en cinco días estaba todo grabado. Y luego... Eh, Eñaut, el propio técnico, cogió todas las pistas que habíamos grabado, se las llevó a su estudio que tiene un estudio en Cestona, en Cestoa y él nos ha hecho las mezclas y esa es la gran diferencia de este disco con lo respecto a los anteriores que él, hemos tenido un técnico que nos ha mezclado nos ha grabado, incluso le hemos dejado meter mano lo que ha querido y como pro, ha producido las canciones incluso, y la sonoridad ha ganado, bueno montón Tiene mucho más volumen el sonido, nos ha metido programaciones, teclaos siempre discreto porque somos un grupo de rock, pero él que es, con su grupo grises usa mucho los teclados, los synths, hace una música muy actual, bailable, moderna, nos ha, nos ha amplificado un montón el, el sonido del, del grupo. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿No habéis querido...? No somos muy de colaboraciones, no somos, eh, hemos tenido en, en toda nuestra discografía una pequeña colaboración en el segundo disco pero eh, no es que seamos tampoco contrarios pero no somos muy partidarios tampoco porque parece que luego eh, cuando estás eh, presentando tu disco o promocionando o estás en esto, parece que lo más importante del disco es la colaboración. Tú has hecho un trabajo ahí terrible de un año, de, has está grabando, y luego eh, alguien que ha venido al estudio igual dos horas a meter un, un, un, una estrofa, a cantar... Se lleva todos aplausos, ¿no? Como que sí, sí. No, aplausos, pero es eh, se le da de, como demasiada importancia. Uh -huh. y, dices, y y pierde valor lo que de verdad hay detrás, ¿no? Entonces, no somos muy muy de eso. No quiere decir que, oye, la siguiente... Si de verdad vemos, ostra en esta canción estaría puta madre que cante... Eh, Porque, mira, es que le va perfecto. Pues, ni un problema, encantados. Pero meter por meter, no. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Hombre, las letras van un poco... Cada una tiene su universo y su historia, ¿no? No, no se puede hablar un poco en general de todas las letras, pero, bueno, van desde letras más eh, personales que se puede identificar cualquiera. Por ejemplo, Spalak, que va, quiere decir Astillas, ¿no? Y bueno, la letra va reflejando que la vida es ir soltando astillas, ¿no? Todos pasamos etapas y va soltando astillas y que de vez en cuando pues conviene ir a nuestro bosque de astillas y de recogerlas. Y también Chernóbil, la canción Chernóbil, pues hablando de, del desastre nuclear de Chernóbil, lo llevamos al terreno personal y decimos pues que todo el mundo ha pasado algún algún desastre de estos en su vida, algún momento duro y ha pasado un invierno nuclear y así pero bueno, eso sería un tipo de letras que hay en la canción más inti intimista o personal que todo el mundo pero se puede sentir reflejado, ¿no? y luego ya hay letras más eh, generales, pues no sé, por ejemplo Lau en Machinada habla de de que el rock tiene que seguir siendo arma para intentar cambiar las cosas o Bandera Suria, la bandera blanca, pues que decimos que todo el mundo la la reivindica no, pero nadie la defiende de verdad, o sea, nadie lucha a favor de la bandera blanca, todos luchamos por otras banderas y luego luego la bandera blanca sin que muy bonita sobre todo para el ganador, ¿no? El que ha ganado la, la levanta, pero defenderla nadie la defiende y siempre Esas son letras más un poco sociales o generales, menos personales. Eh, has hablado de la letra de la canción Spalak, que da título eh, al álbum. ¿Le habéis dado este nombre al disco porque va, vais en esa dirección del tema? Como decía, eh, bueno la letra va un poco de que la vida es ir soltando astillas, no vas soltando etapas en tu vida. Y bueno, nos pareció una metáfora adecuada también, para el grupo, ¿no? Uh -huh. Sería como se yurtes un tronco, un árbol y vamos soltando astillas y en este caso las astillas son nuestras canciones, nuestros discos, ¿no? Que además una vez de que se separan del tronco ya no no son nuestras eh, ya forman parte del de que las escucha, ¿no? Uh -huh. cada, porque luego cada uno le da a las letras la interpretación que, que, que quiere o, o siente diferentes cosas con la misma canción, entonces eh, nos pareció una metáfora Bonita y adecuada para pa explicar un poco lo que es para nosotros el disco, ¿no? Son astillas que vamos soltando por el camino y, y de ahí viene un poco el título del disco. Eh, pues si te parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, eh, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál creéis que es el, mm. así, el tema referencia de la banda? En la que hemos grabado videoclip y está sonando en la radio y así es la 4 Profit, ¿eh? un poco se puede decir que es el single, pero estamos orgullosos de todas, o sea, tampoco hay ni un problema, la que quieras. ...que estamos manteniendo en el programa de Buscar Música... ...en Berriozario y Ratia... ...con uno de los componentes de Seyurte... temas concretamente con Joaquín Elorza... ...vamos a hablar... ...si te parece un poquito de los directos... ...si habéis estado pues en la Sala Bomberenea... ...en Górliz... ...en la Sala Surrut, en Gasteiz... ...el Parral, en el gaceche de Sestoa... Eh, ...contaros un poquito cómo han sido esos conciertos... ...la aceptación que ha tenido la gente... ...para, bueno, para veros en directo... ...presentando este disco... La verdad es que estamos muy contentos ¿eh? al principio de las giras siempre cuesta un poquito el engranaje las canciones nuevas y sí, pero ya vamos disparados ya los últimos dos conciertos ya hemos cogido ahí la tensión necesaria y, y vamos muy bien eh, y la gente también está respondiendo y, y bueno ahora nos quedan Durango y bilbo que son plazas importantes para nosotros Y encantados, eh, al final es lo que nos gusta, ¿no? El disco es casi una excusa para tocar en directo y, y es lo que nos gusta y encantados de ello. Eh, aparte de los conciertos que habéis dado ya, eh, ¿tenéis ya preparados eh, conciertos para seguir presentando el disco? Tenemos estos dos, en Durango y en Bilbao, y luego hay algo sí para el verano, pero bueno, no somos un grupo que toque mucho en verano por fiestas y así, eh, y entonces, bueno, en verano tocaremos lo que que siempre sale algo, tocaremos lo que salga. Y sí que luego ya a partir de septiembre o así, en, en bares, gasteches, salas, que es donde más a gusto nos encontramos, volveremos a la carretera sí. a tope. Eh, como decías al principio de la entrevista, lleváis ya muchos años en la carretera eh, como Seyurte. Eh, eh, ¿Te acuerdas del primer concierto que distes? Eh, sí, me acuerdo del primer concierto que di como como Jokin y luego de Seyurte también. Bueno, de Seyurte fue un concierto así solidario que, que tocamos un montón de grupos ahí de Durban Guesao y tocamos creo que tres canciones cada grupo. Mm. Y éramos trío entonces y bueno... Me acuerdo, me acuerdo de aquel concierto, sí, ya, bueno, hacía un porrón de años ya. Eh, después de editar discos anteriores con Meta, con Vaga Viga, volvéis otra vez a autoproducir este disco. Uh -huh, eh, sí. ¿A qué se debe...? Pues la verdad es que por inercia, ¿no? Eh, con Vaga Viga acabó el contrato y, y, de, y teníamos ganas de volver a autoeditarnos, igual entre dos discos volvemos a tener ganas de, de trabajar con, con otra gente pero bueno, teníamos ganas de, de volver a hacerlo nosotros y la verdad es que bueno, como ya conocíamos el proceso porque anteriormente ya habíamos autoeditado otros dos discos, pues nada, nos ha sido más fácil y, y la verdad es que estamos muy contentos con el, con el resultado más... Como te he dicho antes, el, el, el disco anterior, el primero que autoeditamos fue porque Meta, que el disco la discográfica cerró justo cuando estábamos grabando y fue para nosotros fue como eso, un mundo nuevo y llegamos a donde llegamos. ¿no? Y aquel disco sí que quedó un poquito eh, cojo de, de, de, de repercusión. Ahora lo contrario, ahora conocemos eh, el camino. Eh, desde un principio sabíamos que iba a ser así, lo hemos planteado y la verdad es que Estamos encantados. Eh, de los ocho temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto le has compuesto o el tema que más completo ha salido? Una vez ya el disco en la calle. Me lo han preguntado más de una vez y soy incapaz de responder. Soy incapaz de elegir uno. Y, y no es por decir, es que es incapaz. En serio, me gustan las ocho y, y no, no te puedo elegir una, en serio. Eh, ¿Qué ha sido para seguirte lo mejor y lo peor hasta la fecha? en esta larga trayectoria lo mejor es todo lo mejor es eh, tener una banda de rock eh, con los amigos conocer un montón de gente un montón de pueblos de gasteches de grupos todo todo es lo mejor y lo peor la verdad es que prácticamente no hemos tenido nada malo pues pues cuando el batería nos dejó pues siempre te da pena que alguien deje el grupo o algún cambio de componente pero la verdad es que todo positivo ¿de qué forma se puede conseguir el disco? Eh, bueno está distribuido Por Elcar, entonces me imagino que, que en todos los puntos habituales de venta, pues aquí eh, en Iruña mismo, al lado de los cines Golen, ¿cómo se llama la tienda? Eh, Elcar. Elcar, pues mm. sí, en, en Elcar o donde se vendan los discos normalmente tiene que estar. Y si no, nosotros por por internet las vendemos también en, en la página web, en seyurte.com, mm. a 8 euros lo tienes en casa el último disco y toda la otra discografía 5 euros, o sea, baratito. ¿Y, <ríe> y luego, bueno, aparte de comprar, está en todas las plataformas, se puede escuchar por streaming en YouTube, en Spotify, en, en todos los lados. Y aparte de Jokin, el Orza, la guitarra y la voz, los demás componentes son... Pues Iñaki a la guitarra también, Julen al bajo y Ekaim a la batería. ¿Y algo que me ha dejado ya para ir terminando la entrevista? Pues nada, que estamos deseando tocar por aquí, entonces si alguien se anima a a llamarnos, vendremos donde donde quiera. Encantados. Pues Joaquín Elorza, guitarrista, voz de la banda Seyurte, Esquerri Casco, gracias por haber venido. Suri, honrarte. Eh, suerte con el disco, que todo os vaya bien, aunque no sé si hace falta ya decirlo, después de tantos <risa> años ya con discos en la carretera ya. Pero hace falta, hace falta <risa> un poco de suerte, siempre hace falta. Pues si te parece, nos vamos a despedir con el tema Bandera Suria. Perfecto. Venga, pues es Esquerri Casco y mucha suerte, lo dicho. Vale. Nos vemos prontito con nuevo disco aquí. A ver, <risa> amor... Eh, mantenido con uno de los componentes De la formación urte Más concretamente con Joaquín, Elorza Guitarra y voz de la banda Soy yo una tira Entrevista a la Sintonía del 100.8 Entrevista a Berriozario y Racia en el programa Euskal Música Cada jueves contigo en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Ya sabes que tenemos, eh, que tenemos nueva cita contigo Tanto el sábado como el domingo, eso sí, en repetición En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Los temas componentes de la banda Iñaki Elorza a la guitarra, Ekain Elorza a la batería Y unen Ora de Ascoa al Bajo Nosotros que vamos a poner ya el punto y final A una nueva edición del programa Euska de Música Ya que nos acercamos Peligrosamente al punto de las 7 y media De la tarde Ha sido un placer haberte Acompañado durante estos 90 minutos Como lo hacemos como cada jueves Como lo hacemos cada fin de semana Música Recuerda que las noticias, la agenda de conciertos, los videoclips y por supuesto cada programa de Euskal Música lo puedes disfrutar, lo puedes saborear en facebook.com barra Euskal Música Berriozar Y dentro de 7 días volvemos nuevamente contigo a ofrecerte todo lo relacionado con la música local La música que se realiza en Euskal Herria cada semana 90 minutos en el 100.8 en Berriozar Irratia en Internet, en Y nos vamos a ir con el tema Que cierra el álbum Nos vamos con el octavo corte del álbum Paralelo An Con el te decimos adiós Se la está dentro de siete días ¡Agur! ¡Agur! Eta dauden bide Aurrera egin nahi anazerano